era un proyecto grande, millonario ni las empresas pueden ejecutar rápido, entonces por eso es importante jóvenes, seguramente al año como a esta altura va a estar concluida, no, es, no va a ser hasta fin de año ¿eh? ¿por qué? porque ninguna empresa va a poder ejecutarlo en 4 o 5 meses, además el, el los pliegos de especificación técnica no debe estar así jóvenes, eh, no sabemos también si mañana Vamos a seguir con el sol radiante o va, o va a comenzar a llover. Esas son las inclemencias del tiempo. Muchas veces eh, la oposición, los que siempre se oponen, no entienden por qué no hacen. Yo lo único que les puedo decir, jóvenes, lo que empezamos, terminamos. No dejamos a medias. Nunca hemos dejado. Y quiero decirles, estas aulas que vamos a construir dando la dirección, sala de reuniones, sala de computación de acuerdo aquí a lo que me pasan las especificaciones vamos a vamos a construir con las mismas características que hemos construido eh, Nacional La Floresta, Daniel Rivero, Elvira Frías recientemente hemos entregado Juancito Pinto, Montecristo como también Franz Tamayo Muchos módulos hemos hecho jóvenes, esto va a ser uno más de lo que estamos haciendo. Yo estaba un poco preocupado, en esta zona del Distrito 2 me reclamaban los dirigentes, has hecho más para allá y para este lado no, pero este año 2016, 2017 y 2018 estamos haciendo para este lado mucho más las obras que para otro lado, porque ya hemos cumplido Y ahí nos cumplió la, la satisfacción al otro lado. Entonces nos toca recomendar a este lado también reconocer el trabajo que estamos haciendo. Concejales, honorables concejales, no debo desmerecer su trabajo que ellos también hacen. Seguramente van a estar ellos acá, inspeccionando, verificando cómo están construyendo la empresa que se adjudica. Es parte de la fiscalización. ...control social va a estar con su control también... ...va a estar la junta escolar... ...va a estar los directores... Todo, ...todo el mundo mira la obra pública... ...quiero decirles... ...y si alguna vez... ...jóvenes... ...queridos profesores... ...si alguna vez nos equivocamos... ...no es con querer hacer daño... ...a veces nos va la mano... ...a la misma empresa a veces se le va la mano... ...pero esto... ...mientras esté bajo el contrato... Se soluciona, la empresa tiene que solucionar. La alcaldía no puede invertir un peso más eh, encima del contrato. Entonces, hay veces ahí, he visto pavimentos, por ejemplo, se bajaron, no sé, pues, se, o estaban muy bajo Ni modo, saquen eso y tienen que hacer. Y ese, ¿quién pierde? No la alcaldía. Como siempre acostumbrabamos, compañeros, queridos directores, Eh, pensarlo oh, o eso, eso era lo que pasaba antes ahora no ahora la empresa tiene que subsanar esas observaciones.